El ceboflurano fue lanzado en 1990 en el Japón por Mariushi y en el año de 1992 comienza su uso a nivel global, pero en el año de 1997 se tuvo que modificar la molécula del anestésico para lograr mayor estabilidad de este y evitar la producción de fluoruro de hidrógeno cuando reaccionaba con los ácidos de Lewis. Los ácidos de Lewis Son moléculas inestables que están en el ambiente y pueden fácilmente fijar electrones. Los más frecuentes son el óxido de hierro y el óxido de zinc. Estos ácidos son diferentes a los ácidos clasificados por Bronsted porque ellos son donadores de protones como el ácido clorhídrico y sulfúrico, mientras que los ácidos de Lewis aceptan electrones. Los ácidos de Lewis al reaccionar generan otros productos que hacen más inestable el medio donde se encuentran. El fenómeno que se observó en el año de 1997 se asoció con la reacción del seboflurano y cantidades de trazas de óxido presente dentro de las válvulas unidas a los contenedores de materia prima para el transporte del medicamento. Pero también se sabe que el agua actúa como inhibidor eficaz de los ácidos de Lewis por lo que se decidió estabilizar la molécula con agua en el último paso del proceso de fabricación, lo que dio origen al seboflurano húmedo o molécula wet. Realmente lo que pasa es que los ácidos de Lewis reaccionan con las moléculas de agua, lo que elimina el potencial de reacción de estos con el seboflurano. En especial, esta cantidad mínima de moléculas de agua también asegura que el seboflurano, una vez envasado en recipientes de vidrio, no reaccione con los ácidos de Lewis que están presentes en alto porcentaje en la pared de vidrio de la botella, especialmente en forma de óxido de aluminio. Si la molécula no es hidratada en forma adecuada, esta reacciona con los ácidos de Lewis, lo que produce fluoruro de hidrógeno que a su vez produce otras sustancias químicas al reaccionar con los ácidos de Lewis presentes en la superficie del vidrio generando finalmente una degradación en cadena del seboflurano y la producción de sustancias inadecuadas para el organismo. Un segundo mecanismo que se utilizó para evitar la reacción descrita fue envasar el seboflurano en un nuevo recipiente elaborado de polietileno aptalato que se ha llamado botella PEN. Este material es inerte y no libera ácidos de Lewis. La exposición significativa, aproximadamente una hora por vía dérmica o por inhalación de fluoruro de hidrógeno, puede causar lo siguiente, edema pulmonar, hemorrágico y no hemorrágico, tracheobronquitis ulcerativa, hipocalcemia, hipomagnesemia, arritmias cardíacas, insuficiencia renal aguda, fluorosis, lesiones y quemaduras de los ojos y muerte súbita. La concentración letal mínima en humanos, con una exposición de 5 minutos, es de 50 a 250 partes por millón. Exposiciones por debajo de una parte por millón, por una hora, causan disminuciones de las pruebas de función pulmonar en los humanos. Otra forma de estabilizar la molécula es agregarle propilenglicol, pero la literatura médica tiene poca información sobre la seguridad de esta sustancia y la efectividad para estabilizar el seboflurano. Además, no se han evaluado a largo plazo los efectos del propilenglicol en la funcionalidad de vaporizadores utilizados para el seboflurano.